Octavo. Nuestro Señor, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos, que nos han precedido a la eminencia, y no hacen que hervir en nuestros corazones para aquellos que creen.